Un Ratito, no hace más de 5 o 6 minutos, terminó un entrenamiento en el club eh, Estudiantes. Eh, se presentó ahí la Asociación Pampeana Deportiva y le, su entrenadora Romina Iglesias entrenó a chicos que、eh, practican básquet en sillas de rueda. Vamos a ver si podemos hablar un ratito con ella para que nos cuente cómo es todo ese trabajo. ¿Estás por ahí, Romina? Buen día. Hola, buen día. Sí. Bueno Romina, eh, contanos, eh, terminó recién el entrenamiento, pero como para adentrarnos en el tema,、eh, contanos qué hacen ustedes desde la Asociación Pampeana Deportiva. Eh, nosotros eh, tenemos b á s q u e t sobre silla de rueda y bueno, con este, este año íbamos a participar de, de la Liga Nacional,、uh -huh. p e r o bueno, debido a, a la pandemia, bueno, fue medio truncado esto. Pero bueno,、eh, era el primer año, era la primera vez que la Pampa, c o m o provincia, iba presentar a un equipo de básquet que jugara en la Liga de Básquet sobre silla de rueda. s、uh -huh. Bien, y hoy hicieron un entrenamiento en el club estudiantes,、eh, todos juntos, ¿cómo, cómo fue eso?、Eh, hoy sí, nosotros,、eh, no todos los chicos son de la casa de Santa Rosa, algunos、uh -huh. bueno, son de Tuay que hoy vinieron y otros chicos están en Pico, están entrenando ya en Pico también. Y bueno, gracias al club estudiante que nos abrió las puertas, porque no todos los lugares están adaptados para que los chicos s e n c i l l o s puedan acceder o tengan los baños e instalaciones,、uh -huh. pudimos volver a, a entrenar después, bueno, debido a esta pandemia, porque nosotros entrenamos en el colegio Ciudad de Santa Rosa、uh -huh. y los colegios están cerrados en este momento y no, no podemos utilizar el predio, así que Un agradecimiento muy grande al club que nos abrió las puertas para poder empezar a entrenar otra vez. Bien, perfecto.、Eh, el protocolo de entrenamiento de un chico o una chica、eh, de básquet en sillas de ruedas. Es lo mismo que, un,、eh, que, que uno de los otros chicos que no usan sillas de rueda. s Estoy pensando porque, por ejemplo, en algunos clubes están entrenando de forma individual. Entran cuatro o cinco chicos, pero、eh, utilizan una sola pelota desinfectada,、eh, no se pueden dar pases,、eh, no pueden intercambiar entre ellos. Digamos, los protocolos ahora han cambiado bastante. En este caso, el de ustedes es más o menos igual. Sí, sí, es exactamente igual. Entramos con barbijos, solamente los chicos, los entrenadores, estamos con barbijos. Solamente los chicos, cuando empiezan a la, ent la entrada、eh, a entrenar, se sacan los barbijos. Higienizamos las sillas, eh, mantenemos eh, la distancia entre las sillas para pasarse、uh -huh. y eso. Y、eh, higienizamos las sillas de juego y, la,、eh, y las sillas de, de calle, que cuando entran, digamos, como las zapatillas. Bien. Exactamente igual. Y después, bueno, mantenemos una pelota por jugador. Lo que tiene el básquet en silla es que ya la silla te da un diámetro bastante, digamos, no estás tan cerca、eh, como el estar parado.、Eh, entonces, ya eso ya te da una distancia, pero de todas formas m a n t e n e m o s un metro más de distancia、eh, en cuanto a los protocolos de seguridad. Bien.、Eh, ¿Cuántos chicos y, o chicas están jugando al básquet en silla de rueda s en la provincia? ¿Se sabe eso? Y en este momento nosotros acá en Santa Rosa somos nueve y en Pico están entrenando siete chicos.、Uh -huh. Así que entre quince y d 1 e chicos más o menos. Bien, bien.、Eh, te pregunto por algo que quizás es algo este, que a ustedes les preocupa, y que es、eh, cómo conseguir una silla de rueda para poder jugar.、Eh, no debe ser nada fácil porque no, no debe ser una silla convencional. No, es muy difícil.、Eh, nosotros, la provincia adquirió a través de la Dirección de Discapacidad,、eh, hay, hay 14 sillas en este momento. Algunas fueron hechas a medidas con chicos que ya estaban jugando y otras son sillas de b á s q u e t estándar, digamos, pero bueno, no se adecúan a la medida que necesita cada jugador. En、uh -huh. realidad cada jugador debería tener la silla propia y personalizada. hecha a medida claro pero bueno es muy caro y eso es muy difícil de, de conseguir bien hoy todas las sillas que utilizan los chicos para jugar no son propias no no no no ninguno tiene silla propia sino que son sillas algunas y、sí、están hechas a medida pero、eh, no son propias、bien. solamente virginia navarro tiene una silla pero estaba por la selección argentina porque e l l a juega en la selección、8. bien bien y c ó m o está la pampa este pensando en otras provincias respecto a poder competir en básquet en sillas de rueda s y nosotros eh, pues o m o s muy nuevitos así que estamos recién in iniciando años en esto y、uh -huh. apuntamos mucho a los pibes más jóvenes así que es como、eh, era como la primera experiencia íbamos a buscar experiencia más que resultados bien Bien, esa experiencia que no se puede adquirir entrenando, sino jugando y sobre todo vinculándose con otros equipos. Sí, exactamente, esa experiencia que te da、eh, la presión de los minutos, la e x p e s i ó n del partido, el árbitro que te cobra absolutamente todo, eh, digamos, eh, ese aprendizaje hay que hacerlo jugando y nosotros no tenemos ni siquiera partidos amistosos casi. Claro. Si hemos claro. jugado, por ejemplo, los de Vita, pero el 3 versus 3 o los juegos de padres. Eh, juegos de los juegos para el padres, que son también 3x3, pero bueno, la dimensión de la cancha 5x5 es diferente. Claro, claro.、Eh, te pregunto, este,、eh, Romina, respecto a qué pasa con un chico que va a una escuela, una escuela común, una escuela pública o también privada, y que quiera jugar en los recreos、eh, al básquet en sillas de rueda. ¿Están s preparadas las escuelas para eso? Eh, en realidad no, no se necesitan las adaptaciones que necesitan, no necesitamos ninguna adaptación, todos podemos jugar, lo que、Ajá. sí, bueno, no todos los chicos tienen la silla de juego, digamos,、claro. que es una silla deportiva. La diferencia no es porque le va a mejorar el rendimiento, sino porque le va a dar más seguridad. O sea, en las sillas deportivas no se caen, no se dan muertas, que por ahí en una silla de paseo les puede pasar eso.、Claro. Pero también los chicos juegan en sus sillas de paseo y... Juegan y, igual. Sí, juegan igual, se les arreglan para jugar igual. Está、digamos. bien. está bien.、Eh, Bueno, i e n b esto、eh, hoy comenzó con el primer entrenamiento que entrenan semanalmente, dos, dos, dos veces por semana, tres veces por semana. ¿Cómo hacen? Dos veces por semana, martes y jueves, de 10 a 11 y media. Así que si algún chico、eh, le gustaría probar, empezar o mirar,、eh, están invitados.、Uh -huh, bien.、Eh, ¿Vos has tenido alguna experiencia internacional en otros países?、Eh, ¿Cómo, eh, ¿Cómo está la Argentina pensando más allá de esta cuestión de pandemia que hoy en día no se puede avisar casi nada? Pero has tenido experiencia en otros países en viendo chicos、eh, jugando al básquet en sillas de rueda.、Eh, ¿La Argentina cómo, cómo está en ese, en ese tema? Eh, bueno, en crecimiento,、uh -huh. en crecimiento. Sí, con, avanzo, o sea, con alguna ventaja en cuanto a lo que, desventaja, digamos, lo que es Europa y Estados Unidos por la cantidad de competencias internacionales que ellos tienen, las posibilidades de esa competencia internacional,、eh, sobre todo en mujeres, porque lo que nos pasa las, con las mujeres es que las chicas juegan mixtos y las chicas juegan con, en los equipos de varones y por ahí el rol que cumplen en los equipos de varones. siempre es más、eh, no tocan tanto la pelota、eh, porque realmente bueno la diferencia física existe de、Ajá. todas formas juegan y juegan muy bien pero bueno cuando llegan a la selección、eh, el rol que les toca en la selección es, es diferente bien vos nos estás diciendo que en un equipo mixto las mujeres juegan menos que los varones que porque no no se vinculan no, no les dan las pelotas para,、no, para jugar. no、claro, juegan Juegan, no、juegan menos, pero bueno, sin duda eh, eh, la fuerza que existe entre una mujer y un varón o, la, o la dimensión, que sea un chico amputado. que、eh. En vasquen silla se juega por categoría,、sí. que es un 4, digamos, que es alto, que se sienta en una silla de alto,、bien. le saca alguna diferencia física a una chica, digamos. Claro, e、eh, t De、bien. todas formas, las chicas juegan y juegan muy bien, lo que pasa es que no hay liga femenina, es lo que yo digo, entonces es, es más difícil desarrollarse como deportista cuando vos、eh, jugás en desventaja s física. s Claro, también ese es como un anhelo, que haya una l i g a Sí, deportiva femenina de b á s q u e z Sobrilla de Rueda, s está bueno. A ver, sin duda haber jugado con los varones y jugar con los varones no, les da un rodaje también muy bueno y la、uh -huh. eh, encara para, para poder golpear o poder tocar o poder hacer un montón de cosas que, que también te lo da, digamos, el, el juego con varones. Pero en este rodaje también te quita por ahí el manejo de la pelota o llevar la pelota, que te den un pase o tirar a la lana. ¿no? Bien,、eh, te pregunto, o vuelvo al tema de las sillas de rueda: ¿cuántas sillas se necesitarían como para poder entrenar、eh, y, sobre todo, pensar en competir aquí en la provincia de La Pampa? Y necesitaríamos las sillas, por lo menos. Diez sillas más a medida.、Eh, tenemos un chico que juega muy bien en, en Pico, que es Valentín, que nosotros le hicimos una silla a medida, pero él necesitaría hoy una silla más grande.、Uh -huh. q u Eso e también nos pasa, ¿no? Los chicos crecen y, y van cambiando el tamaño de la silla. Claro. bien. Pero bueno, unas diez sillas hoy más sería como el anhelo ideal. Bien, bien. Bueno, ojalá que lo puedan, lo puedan conseguir y sobre todo que puedan entrenar para competir, que esa es la idea, cuando cualquiera sí, que hace un deporte. quiere competir también. Sí, y también bueno, necesitamos bueno, el traslado, no nos no es fácil a nosotros、eh, llevar 12 sillas de competencia más las sillas de, de paseo,、eh, también genera un gasto extra, digamos, en los traslados.、Eh, así que bueno, también necesitamos esos, algunos sponsors que nos puedan ayudar a, a sostener esos gastos o hacernos los equipos para, deportivos para entrenar o para jugar las camisetas de juego y demás. Bueno,、eh, ojalá que los que estén escuchando las que estén escuchando y quieran aportar lo puedan, lo puedan hacer para, para que esto continúe, Romina. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego.、As、Romina Iglesias, ella es entrenadora de básquet sobre sillas de rueda.